Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando, y <risa> bueno, es cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de la retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de la retaguardia.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 Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Y ojos, entorno, sueño, no la deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Y abre los ojos, tu si estás en Neuquén, FM Arcoiris, 89.1 en Loncopue.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 El problema de esta humanidad es como la cancrena, es la nueva orden mundial, hermanos. Tonos broma, esta falsa democracia se derrumba por inercia. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Deuda Eterna desde Radio La Retaguardia. Cambiamos de día, pero no de horario. Bueno, hoy están conmigo, como siempre, en Majo Lombardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy contenta de estar acá. Alejandro Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no está, como se habrán dado cuenta, el conductor del programa. Estoy hablando de nuestro amigo, compañero, Adolfo Melni, que está ausente con aviso. Yo quiero decir algo nada más. Desde que arrancamos en la retaguardia, el único que tiene presencia perfecta es quien les habla. Eh, bueno... Hacemos desear la mesa completa. Hacemos desear la mesa completa. Yo te comento que nunca me gané un premio abanderado en nada, así que... No, yo tampoco. Como mucho este, acompañé la bandera de atrás. Sí, sí, eh, se va vale un mate también. Claro. Bueno, Majo, ¿qué hay para hoy? Bueno, para hoy vamos a tener las columnas de siempre, obviamente. Vamos a estar eh, con la columna de Julio Gambina, que hoy nos va a hablar de... Que las petroleras avanzan con aumentos de combustible. Es un tema que hemos tratado varias veces, pero cada vez se está recrudeciendo. No, y, y esta vez es muy interesante, porque eh, el caballero de la cepa, digo, el presidente de la nación, acaba de hacer un acuerdo de caballeros, así dijo él mismo, con eh, algunos empresarios, entre ellos el de eh, Cabrales, este, y el acuerdo significaba... Eh, eh, precios esenciales, ¿no? Aquello del principito, lo esencial es invisible a los ojos. Precios esenciales, eh, no cuidados, obviamente, cuidados lo llamaba el otro gobierno. Precios esenciales que cabe aclarar, debían empezar este lunes, ya van a empezar supuestamente el otro lunes y no van a estar todos. Su... No, pero y, y además, no saben siquiera si van a dar abasto con... Aumenta la nafta. Así que olvídense sí. de los acuerdos. Y el peaje. El peaje ya aumentó, claro. un 33% nada más. Ah. Este yo bueno, quiero que Macri haga mis paritarias, porque en la parte energética las hace perfecta. Ahora, eh, para la parte bolera nunca nada, nada. Yo quiero, la verdad, que este, ser Notre Dame, pero ya vamos a hablar de eso. Porque le llovieron los miles de millones de dólares. 900 bueno, en tan poco tiempo. Lo bueno. hablábamos eh, la semana pasada con Alfredo, con ¿no? Alfredo. De, de a ver si teníamos a, si alguien venía a poner algo de dinero acá, total. Bueno. También vamos a estar hablando, eh, recién lo mencionamos, con Alfredo Grande, con su columna Cultura Represora, que hoy se titula Contenedores Blindados. Interesante. Interesante, me imagino por dónde va, pero hay que ver dónde termina. Hay que ver dónde termina. Nunca sabemos con Alfredo dónde llega. Pero no tenemos ni idea y eso es lo más interesante de hablar con él, él, camina, él también. camina, camina. Eh, vamos a estar hablando también con Pablo Olada con su columna Economía Social o Contaminación, vamos a estar hablando de la nueva ley de semillas, una ley para patentar la vida. Que estuvo casi a punto de entrar hoy y parece que miraron para otro lado y no, no se trató en diputado. Habría que ver por qué, esas cosas no son casuales. Sí, no, no nunca son casuales. Ahora, eh, es siempre lo mismo, mientras tengamos estas democracias empresariales, esas cosas salen, Y eso es lo que marca que tenés un parlamento que no gobierna para las mayorías, que no legisla, perdón, para la mayoría. No, bueno, ya lo hemos mencionado un montón de veces, uh -huh. las leyes se hacen y se deshacen de acuerdo a ciertas conveniencias. ¿Qué más? Eh, y bueno, después vamos a estar escuchando la columna acá del compañero Darío Valvidares, ¿Y la educación en la era corporativa, no sé a usted qué le parece, que hoy la tituló Una visión contraria al reformismo educativo de mercado. Sí, sí. Este, eh, En realidad la titulo así contra un artículo que apareció en Perfil que eh, el, el autor, eh, que tiene una fundación, pero no lo vamos a decir todo ahora, oh. el autor de, de ese artículo de Perfil, este, bueno, concretamente lo que hizo es decir que la educación pública no sirve más. Y él había titulado su columna una visión contraria a la educación pública. Por supuesto que yo levanto el guante y, y es la visión contraria al reformismo educativo de mercado. Bien. También vamos a estar eh, hoy ¿En comunicándonos en, en la entrevista. Bueno, tenía que hacer todo primero el parte de las, de las columnas Muy para bien. quedar bien con todos nuestros columnistas, Muy que por bien. suerte son un montón. Vamos a estar hablando con Arturo Robles, que es integrante de la Asamblea Popular por el Agua en Mendoza. Ajá. Eh, se van a dar diferentes acciones en, en todo lo, eh, en toda la, el territorio mendocino justamente eh, en defensa y en contra y en repudio de un montón de, de problemáticas ya sabemos que vienen teniendo con el agua y con el fracking, además de todo lo que tiene que ver, como bien decíamos, leyes y manejos políticos en protección, no del agua justamente, sino de aquellos que vienen a ser Eh, negocio. Negocio, destrucción, usufructo de todo nuestro recurso. Muy bien, Majo. Pero también tenemos este, alguna sorpresita, ¿no? Tenemos un nuevo integrante. De... Hoy tenemos una sorpresita, exactamente. Vamos a estar teniendo una cobertura de exteriores de Pablo Apu, que va a ser el nuevo integrante a partir del día de la fecha de la deuda eterna. Muy bien. Eh, que ya ha tenido participaciones anteriores, Así tengo entendido. Es. Así que más adelante van a ver cuál va a ser su, su participación. Pero ya se integró a, a, a todo el grupo de la deuda. Ya se integró, ya nos hemos sentado a charlar arduamente. Eh, seguimos con ¿les parece para, para poder empezar y, y no ir atrasándonos arrancar con la columna de Julio Gambina? las petroleras amenazan con aumento de combustibles es el título de la columna de Julio Gambina Natacha nos está acompañando me estaba olvidando Natacha Bianchi está en los controles del programa de la retaguardia llamado La Deuda Eterna. Natacha. Economía y Política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, mientras estamos discutiendo el paquete de medidas económicas lanzado por el gobierno con su mensaje estrella, que es el de los precios esenciales, las petroleras están anunciando que se vienen aumentos de combustible. El tema es interesante porque todos sabemos que cuando aumentan los precios de combustibles, bueno, eso se traslada rápidamente a muchos precios de la economía, eh, los precios del transporte. ¿no? no estoy hablando del transporte público de pasajeros que puede entrar dentro de los precios regulados, de estos, de estos precios eh, que el gobierno se ha comprometido a no incrementar. Hasta el proceso electoral, hasta fin de año, en función de cómo se defina la política en la Argentina. Pero hay un montón de de, transport, de precios de transporte que no están regulados y por lo tanto un incremento de los precios de los combustibles se traslada al transporte. E inmediatamente a los alimentos. Y uno dice, bueno, pero los alimentos son un, un producto esencial, son un bien esencial pero el tema es que los bienes esenciales en el programa oficial apenas son 64 y no incluye eh, frutas o verduras, por ejemplo. No incluye un conjunto de alimentos, sí incluye leche, hierba, algunas marcas específicas de leche y, y de hierba, pero no, no involucra a ese conjunto De, ...de bienes que definen la canasta de, de consumo en la, en la Argentina. Son, son miles los bienes y servicios que se consumen cotidianamente... ...y apenas son 64 los este, definidos en eh, ese, ese paquete de medidas... ...de congelamiento de precios hasta el proceso electoral, hasta, hasta fin de año. Dicho sea de paso, muchos de esos productos todavía... ...no está en el mercado, todavía no están en góndola. Y es interesante ver este tema de, de las petroleras demandando por el precio de los combustibles... ...porque ese es el acuerdo que tomaron oportunamente con el ministro de Energía Aranguren... ...y que sigue vigente bajo las nuevas condiciones de, de política económica... ...con los cambios en el gabinete, con los cambios de nominación de ministerio a secretaría, pero las petroleras demandan lo que les corresponde, que si hay un aumento internacional del precio del petróleo, bueno, adelante. Y este es un momento de incremento de los precios internacionales del petróleo por la situación de la política mundial. Para ser más preciso, Estados Unidos este, viene batallando muy fuerte en el plano internacional, por un lado contra China, la guerra comercial, guerra monetaria, muy difundida, muy comentada, que complica la ecuación de la economía mundial. Pero también Estados Unidos viene confrontando con Rusia y viene confrontando con Irán. Dicho sea de paso, por esa actitud de la política exterior estadounidense, China, Rusia e Irán han ido acercando elementos de ...de política exterior de cada uno de esos países y encontrando eh, mecanismos de alianza. Entre otras cuestiones, son aliados en el tema latinoamericano... ...en la agresión de Estados Unidos contra Venezuela... ...que tiene a China, a Rusia y a Irán como soportes en materia de política diplomática... ...en asistencia eh, económica... En incluso asesoramiento eh, económico, político, militar, que dificulta la estrategia estadounidense eh, para con Venezuela. Una potencia petrolera por excelencia. Venezuela interesa a Estados Unidos no solo porque está al lado, porque está cercana, porque es más sencillo, menos costoso trasladar el petróleo venezolano a Estados Unidos que traerlo ...desde Medio Oriente, por eso es un tema estratégico Venezuela. Bueno, el tema es que Estados Unidos no solo agrede a Venezuela... ...no solo confronta con China, con Rusia, sino que ahora exacerba su confrontación con Irán. Y hasta ahora Estados Unidos tenía sanciones económicas contra Irán por su política nuclear y había hecho facilitado unas excepciones a que países de distintas partes del mundo puedan comprar el petróleo iraní. Entre otros, eh, China, eh, India, eh, Turquía, eh, Grecia, pero ahora eh, Estados Unidos acaba de anunciar que va a restringir Eh, la, las exportaciones petroleras de Irán levantando la suspensión eh, la facilidad que tenían estos países como China e India de comprarle a Irán lo que está planteando Estados Unidos es una política muy agresiva de que otros países tampoco le compren a Irán eh, anticipemos que China ha dicho que de ninguna manera va a aceptar el, el dictado que viene de Estados Unidos y, y China se presenta solidaria con Irán. Es un tema para seguirlo muy de cerca porque es una confrontación económica, política, geoestratégica de primer nivel. Algo parecido es lo que acaba de hacer Estados Unidos respecto de Cuba y que pone a Europa en confrontación con Estados Unidos. Que es lo que ha pasado la ley Helms-Barton del año 96... Eh, tenía un capítulo un artículo donde permitía que ciudadanos demanden eh, a Cuba por las expropiaciones realizadas en tiempo de revolución y, y eso era a, a, a cualquier eh, usuario o eh, eh, empresa que estuviera desarrollando actividad económica con patrimonio cubano esto le cae de perillas a, los, a las empresas españolas y de otras nacionalidades que explotan turismo en Cuba, que gestionan hoteles, que administran paquetes turísticos, y por lo tanto lo que Estados Unidos acaba de levantar es la suspensión de, esa, de ese capítulo que no se venía aprobando hasta ahora. Ahora, cualquier ciudadano que haya sido expropiado en Cuba puede demandar ante la justicia estadounidense y por lo tanto ir contra terceros países. Lo que quiero señalar es que la política exterior estadounidense está afectando eh, la política concreta de la Argentina. Estados Unidos toma, levanta eh, suspensiones respecto de, de Cuba y afecta a Europa. Estados Unidos levanta permiso de comprar petróleo en Irán y afecta a China, afecta a India, afecta a Turquía. Pero ese conjunto de medidas que agudiza los problemas económicos del sistema mundial tiene impacto en, lo, en el precio internacional del petróleo. Y el precio del petróleo tiene que ver con todo. Y por eso la inflación argentina se ve afectada por la evolución de los precios internacionales. En este caso, de un insumo estratégico como es el petróleo. Por eso es interesante ver que más allá del voluntarismo o iniciativa política del gobierno para definir este paquete de medidas que plantean como eh, precios esenciales, como bienes esenciales, como bienes y servicios esenciales, y que se comprometen a no incrementar las eh, tarifas de servicios públicos privatizados, como una forma de contener, no la inflación, sino el impacto generalizado de la inflación sobre toda la población, porque, como hemos dicho ya alguna vez, bueno, que haya una hierba más barata, que haya una leche más barata, por solo mencionar un par de productos. Eso beneficia, obviamente, a los consumidores de ese tipo de, de bienes, que se plantee un congelamiento de las tarifas de servicios públicos hasta fin de año, bueno, es una demanda que venía generalizada desde las protestas contra los tarifazos en la Argentina. O sea, no es que esto no sirva para nada. Evidentemente tiene un impacto minúsculo, tiene un impacto beneficioso en tanto y en cuanto se consume ese producto, pero no resuelve las necesidades económicos sociales y no interviene en definir el rumbo económico general de la economía argentina. Por eso preocupa esta presión de las petroleras por el incremento de los combustibles. Del mismo modo que los empresarios que se reunieron esta semana con el presidente Macri, cuando comentaban la reunión decían, bueno, estamos dispuestos a cumplir el pacto de caballeros. <risas> y ahí vale una, una risa, esbozar una, una sonrisa, porque bueno... Si, ¿Qué caballerosidad hay en los negocios del capitalismo? Acuérdense, cuando puliese, ministro de Economía de Alfonsín, dijo «Les hablé al corazón y me contestaron con el bolsillo». Lógico, el objetivo del empresario es la ganancia. ¿Qué dijeron los empresarios a la salida del encuentro con el presidente? Bueno, vamos a cumplir con el pacto de caballeros, si es que las condiciones generales, y se referían al precio del dólar, se mantienen con cierta estabilidad. Nadie puede asegurar que el Banco Central, aún teniendo 75 mil millones de dólares en reservas internacionales, pueda controlar el precio de la divisa, aún teniendo los desembolsos del FMI, aún teniendo las rendiciones limitadas, restringidas, de la cosecha récord de los grandes exportadores de la Argentina. Ni en esas condiciones puede asegurar... El, el control del precio de la divisa del precio del dólar digamos que son muchos imponderables el gobierno tiene 64 precios de bienes esenciales como le gusta decir pero no puede asegurar el control de la divisa ni puede asegurar el precio internacional del petróleo por eso los grandes especuladores juegan y apuestan a una evolución desbocada del dólar y si no, mientras tanto apuestan ...a elevadísimas tasas de interés. Por un lado por otro, los especuladores ganan... ...con elevada cotización del tipo de cambio... ...o con elevadas tasas de interés. Y las petroleras siguen haciendo su juego. Las petroleras son las principales inversoras externas... ...por vaca muerta en la Argentina. El precio internacional del petróleo les sirve... ...para esa costosa inversión en hidrocarburos no convencionales... ...y queda claro que el rumbo económico de la Argentina privilegia y beneficia a muy pocos y, por lo tanto, esta, este paquete de medidas económicas son tan solo maquillaje electoral como una iniciativa política para contener el voto a Macri, al PRO, a Cambiemos y repetir un segundo turno para profundizar el rumbo de ajuste y reestructuración regresiva de la economía, la política y la sociedad en la Argentina. Hasta la próxima. y se metía todos los días mucha plusvalía el pobre tipo estaba hasta las manos le chupaba la sangre a sus hermanos el lumpen cruel y explotador dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor El amor no genera plusvalía. Siempre como gato cayó, parado, lamiendo las migajas del estado. Perú, algo que nunca le hizo gracia. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia. columnista eh, Julio Gambina, el problema del petróleo, el problema en realidad no es el petróleo, el petróleo es un tipo de problema ambiental, el problema son los Estados Unidos y las decisiones que toma sobre los demás países respecto de lo que debe pasar con el petróleo. O sea, llevárselo a ellos. Sí, Lo, imp lo importante y lo, y lo interesante, porque a mí la cadena de condicionalidades que empieza a trascender a partir de ahí es que uno se vuelve fanático de los marcos políticos de poder como si fuese casi un juego de mesa, ¿no? Claro, como el claro. tironaje. Hasta que a veces te pones a pensar esto y medio que entras en el juego de, de TED camchasquiano de decir, bueno, aguante China, ¿no? Un poquito más de Rusia, ¿viste? Claro, como si estuvieras claro. jugando un jueguito de mesa que nunca vas a entender. Sí, sí. Es más o menos este así como la mentalidad que hay antes de las elecciones y que el periodismo te dice a qué figurita tenés que apostar porque no se discuten ideas entonces estamos jugando a la figurita sí, a ver si sí. te, vos tenés la figurita que te vas a llevar el álbum gratis no me en digas fin... eso que con compañeros de la primaria o de secundaria el otro día conversábamos y no, cómo no cómo le pifiamos con Aranguren si era un buen gestor de gel? y yo lo miraba como diciendo, te compraste la figurita de un álbum claro, yo no te puedo creer, claro. ahora cómo me estás diciendo eso y no sabés que be, Vaca Muerta ya genera de eh, sobreproducción de gas para exportar y a nosotros nunca nos bajaron el precio. No, claro. No fibra? solo no lo bajaron, sino que lo siguen subiendo. Sí, si lo siguen subiendo. ¿Qué figurita te compraste? Me pregunto yo. este Y, y además aumenta la nafta. Claro, entonces, ¿para qué? <risa> eh, yo creo que estamos en un problema muy grave y el problema es el gobierno, mm. pero es el sistema. Yo esto, esto ya lo vamos a charlar porque ahora me parece que vamos a estar entrando en comunicación con nuestro amigo eh, Alfredo Grande, ya en, en breve supongo que ya tiene su cortina que Natalia está poniendo en el aire ahora. Cultura represora. Buenas tardes Alfredo Grande. ¿Cómo estás? Acá estamos con dos de los cuatro, digo, de los tres que faltan más, este, yo mismo. <risa> o sea, no está Adolfo, eso es lo que quise decir. No, un poco rebuscado para decirlo. ¿no? Y bueno, pero vos sabés que si no sos rebuscado la gente te entiende. Exacto. Este, y la derecha suele no ser rebuscada en general, y fíjate que la votan. Así que estamos siempre en un problema. Sí, sí, sí, sí, en ese sentido tenés toda la razón. Los tipos dicen, si salen a la calle los vamos a cagar a palazos y los vamos a reprimir. Y la gente sale a la calle para ver si es verdad y efectivamente los cagan a palazos y los reprimen. En eso no mienten, mienten en otras cosas. Eh, yendo un poco a lo que compete al programa del día de la fecha y tu columna, que hoy tomaste como tema contenedores blindados. Yo no sé si esto empieza a ser la saga de una película de acción. Bueno, en realidad, este, pues es que cuando hablamos de cultura represora, también hablamos de los analizadores, que son aquellos que te permite eh, el analizador es como, para decir una manera, como una ventana, ¿no? Como aquello que te permite ver de, en lo que está... Digamos, por el backstage, digamos, de la cultura represora, uh -huh. para decirlo en un término actual. Uh -huh. Y este y, y en realidad, cualquier cosa es un analizador si vos le das esa cualidad, ¿no es cierto? Es decir, este, el ejemplo clásico es este Galileo, que fue que el único que usó en su época el telescopio para algo útil, no todo lo demás lo usaban para volvear. Uh -huh. claro. En este caso del contenedor blindado, Eh, bueno, yo lo subí en Facebook, ¿no? por un diálogo muy picante que tuve con... Porque cada contenedor, por lo menos la semana pasada, tenía al lado un, un alguien que explicaba de qué se trataba el tema, ¿no? Una cosa bastante pelotuda. <risa> ah, bueno. y, y cuando explicaba, yo pasaba por ahí, estaba ahí jugueteando con, las, con el lector electrónico y, este, y aparece una pareja con, con una, una chica y les explica que es pues, para tener blindado para que los cartoneros no este no se metan no, no, no los abran, yo Bien. le pregunté al ...al descerebrado este eh, por qué había cartoneros <risa> me miró con un rostro así de la nada y me dijo no no entiendo la pregunta, sí vos decís que para que no abran los cartoneros, bueno te pregunto por qué hay cartoneros La respuesta de él me pareció muy importante. Me dijo, no me compete. Yo le, le dije, mirá, eh, sí, te compete, te compete a vos, me compete a mí, le compete al señor este, nos compete a todos. En la medida que a todos nos competa, quizás alguna vez no haya cartoneras, ¿no? Pero el diálogo, eh, muy profundo, como verás, eh, te revela algo que es importante, ¿no? Este muchacho está este eh, eh, También está blindado. ¿no? Sí, la cultura represora hace el blindaje eh, una herramienta fundamental. Y aquello que está blindado, vos no lo puedes penetrar. Tienes que tener una clave de acceso. ¿no? Claro. Bueno, la clave de acceso para desblindar el blindaje, la cultura represora, es la teoría y la praxis. Yo no conozco otro, ¿no? este Muchas veces te abre y otras veces no te lo abre y otras veces, como vos decís, armas nuevos espacios de cultura represora. Bueno, esto es un tema este, muy importante y yo creo que en ese sentido este, tener como una mente abierta a descubrir todos los blindajes de la cultura represora eh, es importante, es fundamental. Sí, pero es porque... una sobrecarga, ¿eh? porque son cientos y miles porque van desde los más... Pedestres a los más complicados sí, Y poco sí, accesibles sí. Pero también es una carga no hacerlo ¿eh? No, no, por supuesto Ese famoso refrán El burrito del teniente tiene carga y no la siente claro. es, es otro artificio El burrito la siente la carga Por ahí no es consciente Pero que la siente la siente, ¿no es cierto? Claro. Y, en, y en ese sentido Creo que bueno Decir que todos somos burros eh, No es ninguna exageración, ¿no? Así que eh, tomé ese diálogo, eh, y ese analizador, porque si un depósito de basura lo tienen que blindar, imagínate lo que sería si ahí hubiera oro, diamantes, este, dólares, yuanes o euros, ¿no? Imagínate cómo debe estar blindada otras cosas para que. Pues es que hay una publicación de un diario de España que lo llaman a, a la reta al alcalde idiota, ¿no? ¿Cómo lo llaman? El alcalde, idiota. Qué interesante. Eh, por este tema, ¿no? Por haber blindado contenedores de basura, ¿no? Bueno, eh, yo creo que cuando uno piensa en, la, en analizadores, para muestra basta un botón, ¿no? Eh, y creo que este es un botón importante, ¿no? Eh, por supuesto que está dentro de toda esa mascarada de la avenida corriente, la peatonal, ¿no? todo eso que sabes y que evidentemente, bueno, culmina con este tema, donde seguramente se une con el tema de los parquímetros, el negocio de las... Uh -huh. eh, el negocio no, yo diría el delito de las grúas que te llevan el auto, es decir, todo lo que es la, la caja negra de la Ciudad de Buenos Aires. Siento, siento como que hay dos blindajes en, en esta situación. Una específicamente con eh, el, el sujeto, el oficial, no sé bien qué, qué cargo tenía, eh, de decir que no le compete, que es algo que ah, personalmente, de haber trabajado mucho tiempo en la calle, es algo que, es una respuesta muy típica. Claro. o no me compete o estoy solamente cumpliendo órdenes exacto, exacto. Eh, es como la respuesta más típica sobre todo en lo que tiene que ver con espacio público y, y después esto de, de querer limpiar la calle que es algo que, que este gobierno lo ha querido hacer desde que lo teníamos de gobernadora a, a Macri o sea, sí. limpiar la calle ha sido política desde que, por lo menos yo que trabajaba en la calle hace muchos años, la realidad eh, siempre fue esa pasa hoy en San Telmo también las cajas negras de las que hablamos también son esos espacios que se defienden y este blindaje de tampoco permitir que se vea lo que sucede en la calle porque toda la gente que hoy sale a trabajar en la calle o esos cartoneros que, que revuelven la, la basura eh, son simplemente algo para medir la situación en la que estamos y en la que estamos hace muchos años también. Entonces es medio meter abajo de la alfombra por un lado lo que no quieren que se vea y por otro lado esta gente que simplemente cumple órdenes. Claro, pero vos fíjate cómo eh, esa expresión de debajo de bajo la alfombra, ¿no? Cómo queda corta, ¿no? Porque ya no es debajo de la alfombra, porque la alfombra te da una metáfora que la puedes levantar y ver la mugre. Ahora, si vos pones un blindaje, ya ni siquiera podés levantar y ni siquiera sabes si es mugre ni nada, ¿no? Es decir, o superaron que, superaron a los milicos que en, en la época genocida levantaron las, los paredones para que no se vieran las villas. Eh, tal cual, tal cual. Eh, eh, sí, son. O eh, Uno puede Formas de blindaje que hay no es Que son muchas, no por supuesto Pero creo que sí Que la cultura represora se va sofisticando Cada vez más También es un blindaje, por ejemplo, lo mediático De alguna manera uh -huh. que Lo bueno, entre comillas Es que sigue habiendo Formas todavía De perforar Los blindajes ¿no? una un, La primera Es señalarlos señalarlos como tal, porque si vos te quedas, ¿sabes qué lindo? Mirá, qué hermoso contenedor, qué prolijito, que es. entonces ahí ya estás en, en las antípodas de entender lo que está pasando. Igual tengo entendido que también es un disciplinamiento social porque la tarjeta hay que ponerla en un determinado horario y no en cualquiera, o sea que si yo quisiera abrir el contenedor a las 2 de la tarde, este, no puedo. Bueno, cuando salieron los contenedores te das cuenta que había un horario de 20 a 22, creo, ¿no? Que sí. tiene que ver con la recolección de basura. Eso sería como un bonus tax. Claro. Eh, que hasta podría estar de acuerdo, pero acá el tema de fondo es lo que decía la compañera, ¿no? O sea, blindar la, la indigencia. Eh, es un blindaje la indigencia, o sea. Eh, hay pero está blindado, o sea, no, no tenés acceso. Claro. Y, y al no tener acceso, bueno, como nos pasa cuando no podemos entrar en cualquier computadora, la computadora está, pero no la podés usar. Así que en ese sentido creo que el tema no, no es menor. Bueno, también tenés a los sujetos que también están y no, no los podés usar. Cuando escuchaba que decías sí. contenedores blindados parecía que éramos esto, ¿no? Como personas que estamos contenidas y blindadas a poder fugar a cualquier lugar. Bueno, el, de el, el, el, el descerebrado este que me contestó, no me compete, está blindado evidentemente. Sí, sí. porque el contenido. No, no, claro, no, no se le movía ni una... No, no tenía ni una mueca, ¿viste? Era como... Este, por suerte era un bueno. varón, porque si hubiera sido una mujer me hubieran dicho que soy misógino, pero no... Pero Como eso no. eso se lo enseñaron en el curso, porque vos sabés sí, que para sí, que estos tipos pero, puedan salir a la calle tienen que estar altamente capacitados. Eh, eh, lo de altamente yo lo dejaría un poquito, creo que soy muy optimista, vos sos una persona buena. Están altamente eh, formateados, ¿no? Uh -huh. no sé si capacitados. Claro. Pero sí, ahí hay toda una, un, una pedagogía del blindaje que sí, seguramente no, espontáneo no es. Blindado es el no adiestramiento, no Alfredo, sí, sí. sobre sí, sí, todo sí, el sí. adiestramiento. Exactamente, sí, sí, sí, por eso, lo importante es que blindado no hacemos No, tal eh, cual. Y desde ahí, bueno, por ahí... De leer, por ahí eh, eh, alguna ventanita florida podrá aparecer releía de, de Rancier una nota del, que le hicieron en fin de semana o en la semana, en página 12 que decía esta necesidad de pensar siempre que vivimos dentro del, del capitalismo no frente al capitalismo como una forma casi estrategia de tratar de generar autonomía siempre tal vez, sí, no sé sí, sí, sí, sí. Si, eh, si te privan bueno. hasta de la basura, ya la basura ni parece ser disidente sino Exactamente, en la economía azul es un tesoro Eh, exacto, eh, lo que es interesante es como que el capitalismo también te da la alucinación de autonomía, ¿no? Bueno, que, claramente. Que, es, que es funcional al capitalismo. ¿no? Sí, me parecería sí. algo interesante eso, como cualquier fuga también se puede entender que pronto es captada, tal vez el, el efímero de esa fuga es lo único disfrutable que se puede tener y que genere herencia, o contagio para otras posibles. Sí, sí, sí, son fugas circulares, ¿no? Claro. Después de ir por muchos lados, volverse al punto de partida y a lo mejor peor, ¿no? Eh, como dice el tango de la casita de mis viejos. O el eterno retorno. El eterno retorno, sí. algo por el estilo. Bueno, Alfredo. Bueno, nos encontramos miércoles que viene. El miércoles que viene, en este mismo horario, por esta anda? misma radio. Si no tenemos que sacar la guardia. Muy ah, bien. Eh, muy bien, la verdad que estamos bien. muy bien, muy cómodos. Bueno, bueno, va. Un, Un abrazo. Gracias, abrazo. Esto fue... La columna de Alfredo Grande. Porque con dos horas, porque con no dos alcanza. horas no alcanza. Resumen de noticias en la Bien, estamos en el resumen de noticias del día de hoy. Eh... Como varios saben y los que no se los vamos a recordar, el día de mañana se cumple un año y cinco meses del asesinato de Rafael Nahuel, que fue en el desalojo de la comunidad Lafkenkingul Mapu, en la zona del lago Mascardi. Fue en manos de, de los albatros que entraron a hacer el desalojo. Dispararon entre 114 y 129 balas. Una de ellas le pegó a Rafa mientras escapaban Eh, queremos recordarlo mañana. Mañana se va a estar haciendo un acto en el Monumento al Genocida Julio Argentino Roca eh, a las 17 horas. Y también no dejar de mencionar que el mes pasado, al, al quedar sobreseído Fausto Jones Wallace, puede ser llamado como testigo. Es decir, que esto podría mover la causa eh, y finalmente terminar consiguiendo justicia o esperamos eh, en el asesinato de Rafael tengamos en cuenta que él fue uno de los que estaba al lado y de los que baja el cuerpo junto a Lautaro, de Rafita, y de los que permitió, y en esta causa se permitió demostrar que ellos no tenían armas de fuego, que se defendieron con, con piedras, así que también esto podría ayudar a que se caiga eh, la mentira gestionada por eh, la Prefectura y por Patricia Bullrich. Y de por que la complicidad sido, del juez Villanueva. Obviamente, eh, de que había sido un enfrentamiento armado. Claro. Así que lo recordamos siempre presente Rafael. Bueno, ahí tenemos, contenidos y blindados Cuáles son las, las noticias de la cantidad de procesos judiciales Fantasmas y, y de humo que hubieran estos años Capaz ni Wikileaks sirve para escribirlo ya Sino que habrá que hacer obras de teatro para representarlo Assange de por medio, ¿no? En, en, en la última semana Bueno, entre, entre estar blindados y no ante, la, ante informaciones históricas Bueno, nosotros tenemos mucho contacto con este tema Gracias a la, a la colaboración de Mapelman Que... Que bueno, nos ayornó mucho sobre el pueblo de Pilagá. Eh, justamente la Federación de Comunidades del Pueblo eh, tiene una citación para el 10 de mayo a las 11.30 por el Juzgado Federal de Mendoza. Bueno, por la causa civil que tiene que ver, obviamente, con eh, la masacre que vivieron en 1947. Sí, lo que tiene, lo que está directamente conectado en ese juicio civil, y, y esto la, la audiencia se tiene que enterar, es que el Estado tiene que reconocer claro. que lo pató. Claro, exactamente, que los mató y justamente en esta es la audiencia en la que se admiten o desechan pruebas, que muy bien en el documental de Valeria se muestra la dificultad para poder re retomar y recuperar okay. esta fecha, porque son relatos obviamente de personas de muchos años y bueno con, también con dificultades sistemáticas de por medio pero que en la parte no se ha recuperado el relato de hecho hecho, sino que se ha tenido que reconstruir por eso investigaciones como la de Valeria son vitales en la memoria de los pueblos De hecho recordemos que la semana pasada cuando estuvimos hablando con Valeria, una de las cosas Que le decía la fiscal, justamente era atentar contra las pruebas que ella había presentado, decir que su libro era ficción y desmerecer des y descreer de todos los datos que habían sido presentados sí, en el libro. Cuando Majo claro. dice la fiscal, lo que quiere decir es la defensora del Estado. Claro. claro. Y entre las defensas del Estado, no, nunca son casuales eh, las dificultades para poder hacerte frente a, a términos de justicia. El juzgado federal de, de, de Formosa. Eh, está en una distancia bastante apartada de lo que es la comunidad Entonces se está solicitando la colaboración eh, con eh, la comunidad eh, del pueblo de Pilagá eh, Más que nada también hay un dato que, que no es menor La abogada es de Buenos Aires y es una, al ser una organización autogestiva No tienen fondos para poder eh, desarrollar todo lo que es el proceso legal Entonces para eso bueno se solicita la solidaridad y la ayuda para solventar los gastos de una lucha que obviamente recordamos histórica en la memoria de la humanidad, tanto como otras luchas de memoria, verdad y justicia. Por eso, si alguien quiere colaborar, eh, le pedimos por favor que se pongan en contacto. Eh, con la Federación a partir de eh, la Presidenta de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo de Pilagá, del Consejo de Mujeres. Esto después lo podemos publicar por Facebook por si no se recuerda lo, que lo digo oralmente. Eh, se pueden contactar con Cipriana Palomo al teléfono más 54 9371 862 3642. Repito. 54 9371 862 3642 o con la abogada Paula Mercedes Alvarado que el mail es Paulila arroba hotmail.com, repito, paulila, las dos veces con él, arroba hotmail.com. En caso que hayan querido colaborar, que lo deseen o necesitamos que repitan, repetir la información, por favor, nos contactan por Facebook, nos avisan a los celulares y si tenemos confianza, a ver si, cómo podemos colaborar con la comunidad de Pilaga. Con Paula Mercedes Alvarado hemos charlado en este programa en varias uh -huh. oportunidades, ¿no? Sí. También. Bueno. Los miembros del Love Campo Maripe fueron absueltos por la causa de usurpación... Eh, más entrecomillado que nunca, ¿no? Eh, Majo es la que se encarga de prepararnos estos borradores para las noticias y bien entrecomillado puso usurpación, porque parece que se usurpaban a ellos mismos hace 100 años, del territorio que habitan desde 1920, bueno, 99 años. Hubo eh, un fallo histórico de la justicia que últimamente me parece que, está haciendo fallos históricos uh -huh. respecto de los pueblos originarios, ¿no? Y ayer el juez Gustavo Ravisoli, a cargo del juicio oral y público contra el LOF, eh, dio cátedra sobre el andamiaje jurídico que respalda el derecho mapuche y expresó absolución de todos los hermanos Maripe juzgados como usurpadores el derecho de la familia de Campo Maripe sobre su propio territorio había sido interrumpido al ingresar la familia Vela en esas tierras, en la década del 70, vaya década, ¿no? Eh, y justamente, fíjense que los usurpadores eran los tenedores de la tierra, no voy a decir los propietarios, los sostenedores de la tierra, en este caso la comunidad mapuche de Campo Maripe. Bueno, Así que esto eh, se logró porque el juez sí hizo lugar a la Constitución Nacional a los 20 años de la firma del Convenio 169 y a 13 años de la Constitución Provincial donde aparecen los derechos justamente de los pueblos originarios. Además, concretamente en el artículo 75 de la Constitución ...que esta misma burguesía votó en el año 94. Así que eh, estamos muy contentos los que hacemos la deuda eterna... ...porque estamos atrás de todas estas causas... ...tratando de dar a difusión lo que otros se callan. Y no quiero parecer el, el, el gato de ese 5 n ...pero la verdad que la deuda eterna tiene 15 años... ...ya en agosto vamos a cumplir 15 años... ...y tenemos derecho a decir que muchas de las noticias que trabajamos aquí, de los informes que aquí se trabajan, no están en los grandes medios, pero sí están en la realidad. Sí, para tallar en piedra ese convenio 169 que nunca se respeta adentro, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores por favor, que al, al, al pedo lo tenemos asignado y una cosa que siempre me intriga de estos casos es cuando se van a entramar las, las relaciones, los vínculos relacionales de la familia Vela, por ejemplo, para poder haber generado esa, esa usurpación ¿no? Cosas que nunca salen en los juzgados. Estamos hablando del territorio que está en Vaca Muerta, así que esto no, está implicando nada. también tapar justamente lo que tiene que Que ver con la industria del fracking exacto, increíble Bueno, entre, entre otras noticias una noticia... ¡Frutazo! Sí, sí que hubo dando vuelta, un frutazo si no te enteraste lo lamento, porque la verdad que fue una muy buena oportunidad eh, porque ayer en la Plaza de Mayo en una, en una relación que después lo vamos a elevar una noticia un poco más estructural, eh, se dio la particularidad de que bueno, los productores citerícolas, eh, campesinos del Litoral, Río Negro, Neuquén y de otras zonas hicieron el frutazo en la Plaza de Mayo regalando 20.000 kilos de frutas eh, Claramente, eh, esto sí lo pude ver por C5N, una, una fila muy llena de jubilados y jubiladas, eh, jubilados también bajo pensión de PAMI por no poder pagar alquileres. Bueno, eh, nada, aprovechando este, este, este frutazo, justamente eh, en la lo cual los productores reclaman lo que es el pago de eh, precios indignantes. Ayer se veían como el costo de producción de, de las frutas a 10 pesos promedio, vendiendo el kilo a 50, 60 pesos por las verdulerías acá de la zona así Creo que, que bueno. no llegaron ni a las 4 horas. En 4 horas los 20.000 kilos habían desaparecido. Yo me enteré tarde, imagínate. Encima que andaba un poco rengo, no podía. Así que bueno, ahí vemos cómo eh, estos insumos altísimos se están rompiendo con todo lo que es la producción citrícola. Eh, y encima lo que hay que... Fue interesante analizar en estos días Es que no son eh, trabajos que están subsidiados Sino que a pesar de que eh, Encima de ser economías regionales digamos Pero a pesar de tener que afrontar Todas las cuestiones climáticas, etcétera Al tener un vaivén económico muy difícil El año pasado, muchos sacaron créditos en dólares Como si fuese eh, la peor relación Tasa uva que te podía tocar en la historia Bueno, uh -huh. hoy están comprometidos Con esos, con esos créditos Pero eh, eh, Con una problemática, obviamente, de poder comercializar a precios bajísimos, lo que hace que no pueden, obviamente, llegar a lo que son los costos mínimos cuando el consumidor paga el triple o el cuádruple de lo que se le pagan a estos pequeños productores. El Frutazo, otra postal de hambre argentina donde 20.000 kilos de frutas regaladas eh, a las personas para que no se pudran, donde vos dijiste, se liquidó en 4 horas mientras Laura Alonso publicaba por Twitter, acá todo tranquilo en la Casa Rosada. Muy bien. Bien. Y por último vamos a mencionar que eh, el, el pasado lunes se convocó a... A ver, tenemos la supuesta y probable presidencia, eh, candidatura a la presidencia... Pre. Presidencia. Pre-candidatura. pre, -candidatura. pre -candidatura. bueno, va a terminar siendo una candidatura si no se evita. Algulo yo. ¿De qué por estás motivo, hablando, Majo? Por este motivo, la fami los familiares, amigos y organismos de derechos humanos de Darío Santillán se hicieron presentes y convocaron para repudiar esta posible candidatura. Ahí estuvo nuestro compañero Pablo Apu, como mencionábamos, el, el nuevo integrante de la mesa. Recordemos que la candidatura es impulsada por Somos, que es el sector que encabeza la diputada Victoria Donda. Ajá. Así que vamos a escuchar el audio de Pablo Apu, por favor. Bueno, estamos con Alberto Santillán. Compa, ¿qué nos convoca hoy? Bueno, nos convoca, nos convoca el, el repudio. El repudio a la candidatura de Felipe Solá. Nos convoca el repudio a los movimientos sociales que acompañan y quieren avalar, eh, blanquear la asesino de Solá. O sea que... Este no es el único acto, nosotros venimos haciendo varios actos, venimos haciendo varias marchas, varios escraches con respecto a Solá, a Dualde y a todos los demás, pero bueno, en esta circunstancia tan política eh, estamos acá de, para demostrarles, para demostrarles de que los familiares de Darío, los amigos de Darío, los militantes, eh, los compañeros de Derechos Humanos estamos acá para decirle eh, a Solá que no es ningún candidato, sino la única, la única candidatura que puede hacer es candidato a la cárcel. Y Sabemos que estamos fuertes, estamos unidos, estamos en la brecha que realmente de los que queremos estar, de los que no traicionamos, de los que no nos vendemos y sobre todo eso que nos enseñó tanto Darío, no tanto Darío como tanto Darío caído, ¿no? eso de respetar al compañero, no traicionarlos y muchos de ellos dieron su vida para no traicionar a sus compañeros y hoy vemos lamentablemente que no ahora sino que varias veces eh, hay compañeros que tienen su precio. no Pero por eso mismo estamos acá, como, como padres de Darío, como, como hermanos de Darío, como militantes, como una parte de la sociedad también acompaña todo esto para decir, no a Solá, Solá lo único lugar que puede estar es entonces en la cárcel. Y no nos olvidamos de Dual, de, de, de rucao de Juan José Álvarez, de Mágin, de Genó, de todo lo que tuvieron que ver y llevaron adelante la masacre de Avellaneda. Y nosotros hace 17, 17 años que venimos esperando Justicia, Hay una inacción de la justicia, no hay una voluntad de la justicia y menos de la clase política, ¿no? Pero nosotros estamos para esto, que si bien hasta ahora no tuvimos justicia con los responsables políticos, sí estamos en esto de que ya hemos conseguido la condena, la condena social, ¿no? Pero eh, es tan difícil en este país conseguir justicia, ¿no? Lo que se, lo que se vio dentro de la estación, lo que se vio con Maxi, lo que se vio con Darío, la, la forma en que los fusilan, eh, lo que se vio con los 33 de plomo, después con las, todas las consecuencias psicológicas que han quedado un montón de compañeros, nadie se hace cargo de eso, la justicia cuando tiene que, que, tiene que eh, meterse con los políticos mira para otro lado. ¿Qué le podemos decir a las personas que no se hicieron presente hoy, pero o que no están informadas de la situación? ¿Qué le podemos hablar así de común, de persona a persona, como tomando unos mates? ¿Qué le podemos pasar de datos para que se sume? Para que... No, mirá, ahí hay muchas causas en las cuales este, uno se arrima como padre, eh, como tantos otros compañeros, a, a causas en las cuales este, los pibes de antemano ya están este, como condenados, ¿no? Pero la importancia es, es esta de estar, estar con los que menos tienen, Eh, y sobre todo yo que le puedo decir, esto te tiene que nacer este la... Por más que, quieran, que no, por más que no quieran visibilizar las imágenes de, de, de Avellaneda, la forma en que ejecutaron a Darío, la forma en que ejecutaron a, a Maxi, eh, la, la cobardía la cobardía de Fanquiotti y Acosta, en la forma en que los asesinaron. Y después la hipocutés de, de todo el arco político, de todo el arco político y sobre todo de Eduardo y Solá, Solá eh, recibiendo a Fanquiotti a y felicitándolo por su accionar, por la ese 26 de junio. Después pues gracias al coraje Pepe Mateo y como Ruso Kowalegi ha salido a la luz realmente eh, lo que pasó dentro de la estación ¿no? pues fíjate el grado de impunidad que tenían asegurado que Franchiotti dijo eh, que él no estuvo en la estación de Avellaneda, cuando las imágenes lo mostraban como los a mi hijo y, cómo le, y las cosas que le decían ¿no? entonces este, el, grado de, el grado de complicidad entre la política, la policía y la justicia eh, se sigue demostrando cada vez más y más ¿no? por eso eh, siempre sostenga, ¿no? que nuestro lugar de lucha es de las la calles, ¿no? En las calles hemos conseguido muchos logros, pero es otro lugar de lucha. Acá honramos, respetamos a Darío, a Maxi, a todos los compañeros caídos, los compañeros que están presos, tampoco nos tenemos que olvidar de los compañeros de la serie que están filando por su libertad, o los liberos le dan ganas perpetua por defender una fuente laboral, ¿no? echándole un faro de un policía muerto. Pero esto es, es esto, es esto, acá, acá está Darío, acá vive Darío, Pura militancia y derives ahora, de ¿no? Mera militancia y sobre todo mucho amor, mucho amor y mucha lucha. Porque si no tuviese amor, no hubiese podido dar la lucha que, que llevó adelante. Gracias hermano para la deuda eterna. Un abrazo. Bueno, acabamos de escuchar la entrevista que le hiciera nuestro compañero Pablo Apu a, a Alberto Santillán. Eh, en, en esta movida que se hizo bueno, por, el, por Darío y Maxi, y sobre todo para que la impunidad no siga caminando por la calle, porque que Felipe Sola, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, eh, que estuvo asociado a Dualde después en, en, en, en ese dualdismo que, que se sacó el gusto de ser presidente elegido por 50 tipos, eh, ministro de agricultura por el cual conocimos en los 90 la entrada de Monsanto en el país, y además también responsable político de los asesinatos de, de Darío y Maxi. Así que bueno, estas cosas también hay que tenerlas presentes y recordarlas a la hora de pensar en las figuritas que van a votar. Lo ideal sería votar con conciencia de clase, y eso sigue siendo un problema aquí en la Argentina, donde el espejo eh, social suele ser eh, Mirta Legrand, Susana Jiménez y, y algunas otras cuestiones parecidas este, que tienen que ver con lo farandulesco. Bien, como decías, conciencia y memoria a la hora de votar y a la hora de elegir quiénes van a estar ahí representándonos. Sí, aparte no necesitamos hacer tanta memoria si la foto con de Narváez y Macri es del 2009. Claro, claro. Bien, este fue el resumen de noticias, vamos a escuchar señor Matanza de Mano Negra y volvemos, vamos a estar hablando ya con Arturo Robles. Cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, Racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans, orénico, cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, tupecuera, abacamba, cuera, Nuestro grito estalla la norma heterosexual, binaria y patriarcal, sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre A la clandestinidad y a la invisibilización No volvemos nunca más Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos Somos plurinacional Plurinacional Sumate a construir la campaña Sumate a construir el encuentro seguimos en nuestras redes www.somosplurinacional.wordpress.com En Facebook e Instagram Somos plurinacional. plurinacional Plurinacional Plurinacional Somos Plurinacional Nos quedó la leyenda en la cabeza Mientras continuamos con el programa En esta segunda parte ¿Con qué seguimos? Estamos ¿verdad? tratando de comunicarnos con... Arturo Robles, justamente de la, de la Asamblea Popular por el Agua allí en Mendoza, eh, debido a que eh, estaban como más o menos de acuerdo eh, en esta época de elecciones todos los partidos políticos, eh, oficialismo y oposición en Mendoza, en seguir presionando para que convencer a la población de las bondades de las megaminerías. Entonces... Había una suerte de guiños a las mega mineras como diciendo, juntos lo vamos a lograr. Y juntos son todos, menos la izquierda, obvio. Me parece que ya estoy en condiciones de decirle a nuestra operadora estrella, Natacha, cortina de entrevista. ¿Dónde está el límite? Entrevistas Arturo Robles, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal a todos los oyentes ahí de la Deuda Eterna? De bueno, aquí estamos bien, eh, dentro de todo lo bien que se puede estar con las cosas que pasan, pero allí pasan cosas raras también, eh, en Mendoza, ¿no? Una, una provincia, una de las pocas provincias que está libre de mega minería química, eh, digo bien. Sí, sí, somos una de las pocas provincias donde todavía no, no ha ingresado la minería a cielo abierto. La minería, gracias a una ley que fue sancionada en el 2007, la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en procesos mineros y ha impedido, de alguna manera, todo el ingreso de las grandes empresas mineras en la región. Y, y me parece que está tambaleando. Eh, sí, desde el mismo inicio en que se sancionó esa ley, producto de la movilización popular de, de, eh, con, ya, de, de organizaciones sociales, partiendo de las asambleas que eran grupos de vecinos autoconvocados en San Carlos, General Viar, Tupungato, San Rafael, de Gran Mendoza, en distintos departamentos de la provincia surgieron estas asambleas socioambientales. Desde allí eh, se logró a través de cortes y movilizaciones la ley, sancionar la ley Y en ese mismo momento llegaron los pedidos de inconstitucionalidad bueno, y todo el lobby minero ha intentado durante más de 10 años eh, tratar de derogarla. Eh, lo más preocupante o actual es que a finales del, del año pasado un eh, grupo de diputados del PJ, eh, el diputado Agules y Abraham, del Partido Justicialista, eh, presentaron un proyecto para reformar o reformular la, la Ley 7722 en los hechos Eh, es, era un mecanismo de, legislativo para derogarla o quitar, <ríe> eh, eliminar los puntos más, más importantes, digamos, de la ley, que es el, la, la necesidad de un informe de impacto ambiental que se le exige a las empresas, que tiene que ser ratificado por el Parlamento eh, para instalar algún tipo de proyecto minero, que pues fue lo que en 2012 hizo que el proyecto San Jorge en, en el Valle de Uspallata no se pudiera instalar, por un montón de problemas técnicos que presentó el, y deficiencias de que presentaba el informe de impacto ambiental, y por el otro lado cambiar eh, una serie de palabras eliminando las, las sustancias tóxicas a utilizar en los procesos de minería a si cielo abierto. Este proyecto de ley de reforma, digamos, en los hechos era buscaba derogarlo, los puntos más importantes de la ley 7722, que estaba a finales del año pasado. Quedó en suspenso porque, bueno, de, de, de las asambleas y la población mendocina, muy consciente también del peligro al que nos exponen tanto los políticos y los sectores lobistas empresarios de, de la matriz de minera, eh, nos movilizamos también para, para impedir cualquier intento de modificación de la ley y logramos que eh, no sea tratada ni siquiera en el Parlamento o en la legislatura en los respectivos meses. Sin embargo, a principio de este año, con con el auge de la campaña electoral, han vuelto a reflotar la posibilidad de la modificación de la Ley 7722 y agregando el agravante de eh, permitir el ingreso en la provincia de la, del uso de la técnica de explotación de fracking, la de explotación petrolera utilizando la técnica de fracking, que es altamente peligrosa y contaminante. Ya tenemos sobradas pruebas de, del efecto que ha generado en distintas poblaciones como Anelos, en el valle de lo que es la zona de Río Negro sí, claro. bueno y todo el sector de Vaca eh, Hay algo que nos queda a nosotros eh, dando vueltas. Época de elecciones. ¿Por sí. qué crees que eh, todos los sectores, bueno, voy a correr a la izquierda porque la izquierda seguramente no está pidiendo este, la derogación, pero lo que se llama este, la oposición peronista o kirchnerista y Este, el, el Cambiemos Mendocino o que es radicalismo, eh, uh -huh. todos, todo ese arco que supuestamente deberían enfrentarse en las elecciones, toman como política de Estado la contaminación y no se diferencian en la discusión de esta temática, todo lo contrario, se igualan y se suman al lobby por la minería y la derogación de una ley que está protegiendo a la población. Eh, sí, como bien decís vos el, hay un pacto político entre los dos partidos hoy o oposición en, la, en, la, en las elecciones anteriores eran gobierno eh, tanto el PJ no, y la misma situación del Frente Cambiemos o del PRO y cuando son opositores se manifiestan defensores del agua defensores del medio ambiente del, del cuidado, de, de los derechos ambientales de los mendocinos incluso eh, hay pasos puntuales de diputados o intendentes que han defendido abiertamente de la lucha contra la, la minería a cielo abierto, o defensores de la ley 7722, y una vez que llegan al gobierno, eh, deciden que es necesario modificarlo. ¿no? El mismo intendente, el mismo gobernador, Alfredo Cornejo, incluso fue uno de los, eh, en su momento de campaña, fue una, una de las promesas que hizo porque no iba a tocar ningún ni modificar la ley 7722. Pero creo que en vista de la situación económica, y es muy preocupante la situación económica y política que nos ha llevado la gestión actual, eh, el, frente, el grupo político opositor incluso se plantea de, lo, de ambos bandos que la solución a los problemas económicos de la provincia y del país es entregar los recursos o los bienes comunes, naturales como le llamamos nosotros, eh, a la explotación de las empresas extranjeras. Y en ese sentido tienen que garantizarle una serie de, de, de marco jurídico legal que le permita a la empresa poder hacer eh, cualquier tipo de calabro eh, ambiental, digamos, eh, y gráficamente lo, lo podemos ejemplificar en lo que está sucediendo en el Valle de Hachal, en Veladero, eh, cualquier tipo de, de, de, de impacto ambiental, de contaminación hasta de desocupación, bueno, todo eso a manos de las empresas protegiendo todos los intereses de ganancias y de leyes a favor de las empresas y avanzando contra los derechos conquistados por las poblaciones. ¿no? Arturo, así me, déjame hacerte una consulta con, con respecto a esto que me hablas de la población. Fuera de la asamblea, ¿cómo se recibe este formato, este tono de campaña, eh, conversando con la posibilidad de, de implementar este tipo de, in, de industria? Fuera de, de, de esto, digo, lo repito, incisivamente para saber en, en, este, en este lavado... Uh -huh. Eh, estomacal intelectual al cual estamos siempre supeditados, ¿no? Sí, si, si, ahí está. Si, si, si se recibe esto como una posibilidad económica, si siempre está la condensación de la posibilidad del trabajo ficticio dando vueltas por ahí, o si es una mentira que se desactiva rápidamente, eh, en las cuales las asambleas, digamos, acompañan esa, esa mentira, o hay que salir otra vez a hacer un frente contramediático. No, nosotros partimos de que siempre tenemos que volver a, a, a llevar la discusión abierta, a un frente mediático para, primero, desengañar a cualquier tipo de, de discurso que, que a busca embaucar a la, a la población que no está consciente o que no está informada. Por suerte, la mayoría de, lo, de las, las personas que integran tanto la Asamblea y que no son participantes de la Asamblea entienden que el peligro de la minería o del fracking en la provincia de Mendoza también es romper con una tradición de un modelo económico productivo que ya está muy ligado al agro, claro. eh, porque la disputa por el agua también es la disputa del sector, de un sector que vamos a entregar el agua a la minería o al petróleo para hacer clínica de fracking, ponemos en riesgo la, la diversificación de otro tipo de matriz productiva, claro. que, que en todo caso es muy perjudicial para, para el resto de las poblaciones, sobre todo en las poblaciones rurales o agrícolas, que están en el en, en Gran Mendoza, fuera del Gran Mendoza, digo, el Valle de Uco, San Rafael, Simullán. Y en ese contexto la, la desde la asamblea estamos como cansados un poco, o, o sentimos que estamos nos, nos siguen ninguneando cuando ya hemos dado todos los ejemplos habido por haber de, de que esa industria no genera grandes fuentes de trabajo, tampoco genera mayores eh, ganancias para la provincia, tomando los datos estadísticos, el, los índices de pobreza y desocupación en Tucumán o en San Juan mismo, sí. no nos vamos a otro lugar, eh, volver a tratar de a discutir un, un discurso que parece unificado es como volver a, nos reíamos la otra vez porque volvemos a retomar un, los mismos argumentos que han utilizado durante 10 años y que no ha sido posible. Creo que la diferencia hoy es que quizás ante la situación... De presión también que tienen las empresas, o sea, el lobby minero es muy fuerte presionando a los sectores políticos y los intereses de los, del, del sector de la clase política junto con los acuerdos que tienen con sí. el FMI, los obliga quizás a salir con una campaña más fuerte todavía desde lo mediático, desde lo público para instalar el, la minería como una posibilidad de desarrollo. Bien. Lo que sí estamos claros, hoy hace poco, días atrás, la sociedad rural del Valle de Duco también se se expidió en contra de la minería y en contra de, la, de cualquier modificación de la ley 7722. O sea, hay sectores como cámaras turísticas, cámaras de viñateros también de productores que están eh, en total oposición y rechazo a cualquier modificación de la ley eh, y a la, a la intervención de otro tipo de economía basada en la minería o en la extracción de, de materia prima, que es altamente perjudicial no solo para la, por la contaminación, sino por el recurso hídrico y además que pone en riesgo los mismos territorios donde... La matriz productiva sigue siendo agrícola y durante... Décadas ha abastecido de, no solo de trabajo, sino también de alimento a la población de Mendoza. Bien, y en esto que me hablas de la de la matriz productiva y del trabajo que ha generado tanto la cuestión agrícola como como bueno las, las supuestas promesas de producción que pueden generar, eh, de trabajo que puede generar la producción minera. Eh, vos me comentás que hay una campaña que se reedita y se recicla 10 eh, años después. 10 años después eh, también hay un recambio, hay recambios generacionales con demandas de, de, de o sea, nuevas poblaciones que económicamente activas, con demandas de, de, de trabajo, con con posibilidades de integrarse. Eh, ¿Cuál es, si podés y si no, es una línea de investigación que podemos encarar, una, aunque sea una, una leve o incipiente percepción de las juventudes que van encarando esto como también nuevos votantes y, y como y como nuevas personas en el mundo adulto? ¿Si es parte de la defensa de los territorios o la necesidad también de, de, de considerar esta supuesta de, de, de, de diversificación como una posibilidad? Eh, nosotros creemos... Bueno, sí... Eh, Hay una realidad durante 10 años, hay una población joven eh, activa económicamente que necesita fuentes de trabajo y, y eso también es un argumento que crimen los sectores del de lobby minero. Típico, y es una sí. situación acuciante también de desempleo y de alta inflación eh, bueno, y de cierre también de, de paralización de la economía en general. Y discúlpame, tal vez no? donde hacen más mella en la estrategia comunicativa, por eso justamente te lo pregunto. Claro creo que lo, lo fundamental es que nosotros nos seguimos sosteniendo que no que el discurso minero no ha pegado no, no impacta digamos en la población tanto jóvenes como sectores activos de trabajadores Bien. porque la ampliar porque destruir una matriz productiva que durante décadas le ha dado bienestar a la economía de Mendoza y a la y a la sociedad en general no sacando otros problemas económicos. Sí, una eh, marca país, de hecho. Ap sí, ap apostando a otro, a otro mercado, digamos, porque lo que dice el gobierno, lo que dicen los sectores políticos es que la matriz económica de la provincia está agotada, ¿no? Está en el agro y en el turismo está agotado y es necesario in in introducir una nueva eh, actividad económica más rentable, que sería en este caso la minería y el, la, el, la extracción de petróleo mediante la técnica de fracking Que es el gran boom del mercado hoy actual, o por lo menos nos quieren hacer creer que es el boom económico con el cual vamos a, a, a acabar con el hambre y la, y la desocupación de la provincia. Arturo, eh, te, te hago una pregunta porque sí. se nos está yendo el tiempo y me gustaría que nos comentes si hay próximas acciones, convocatorias que estén haciendo desde la Asamblea como para que la podamos difundir. Sí, nosotros a partir del... Ya desde el, 22 de abril estuvimos eh, convocando a, a asambleas en las plazas departamentales y en la plaza provincial de paz Independencia. Eh, este primero de mayo nos vamos a concentrar en la Legislatura, también en el marco del día del trabajador, para llevar nuestros reclamos de que se trate de manera urgente, primero rechazando cualquier intento de modificación de la ley 7722 y segundo exigiendo que se trate. Eh, hasta, hasta finales de junio, el proyecto de ley de prohibición de la actividad de fracking en la provincia de Mendoza, una ley que presentamos a finales de, de, de, a mediados del año pasado, uh -huh. con más de 50, 45 mil firmas, que eh, avalaban, bueno, después de tres días de acampo en la legislatura, pidiendo, exigiendo una ley que prohíba la actividad de fracking en la provincia. Uh -huh. Y por otro lado, el primero de mayo, bueno, vamos a estar ahí concentrando junto a las organizaciones sociales, gremios y sindicatos. Manifestando nuestro reclamo en la defensa de la ley 7722. El 15 de mayo nos vamos a movilizar en la fiesta de la ganadería, eh, que es uno en, en Aguilar, uno de los centros de los pueblos que organizaron los, los primeros cortes de ruta contra la minería en el 2001. Y fueron los padres de la ley 7722 en el 2007. Para mostrar a todos los sectores políticos que seguimos más firmes que nunca en la defensa de la ley 7722 y contra, y contra la ley y por la defensa del, del agua de Mendoza. Y a partir del, 1 de, del 5 de junio, que va a ser el Día del Ambiente, también vamos a volver a movilizarnos en las calles, en defensa del ambiente por el mundo, y además exigiendo nuevamente la ley de prohibición del taxi Muy bien, Arturo, muchas gracias por esta charla, no va a ser la última vez que te vamos a, a molestar. Eh... ¿Y sabés que tienen la Asamblea, este, tienen los micrófonos abiertos aquí en la deuda eterna para cuando ustedes lo dispongan? Bueno, muchas gracias porque tenemos un interés por darnos la palabra y por poder difundir nuestra lucha en un momento de gran blindaje mediático que estamos haciendo también en la provincia con, con una campaña, como bien decían, un principio, mediática muy grande de las corporaciones en defensa el lobby minero. Bueno, la voz de la Asamblea siempre está ligada Nos la dan las, las radios comunitarias, los espacios como la red Nacional de Medios Alternativos, que difunden realmente las luchas populares. Así es. Eh, bueno, hasta pronto entonces, Arturo. Hasta pronto. Un saludo grande a todos. Muchas gracias. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Bueno, ahí hablábamos con Arturo Robles, eh, una situación que lamentablemente vemos que se va repitiendo a lo largo de, de todo el territorio. Igual tienen un muy buen argumento. Te diría que 30 años de veladero, no hay un sanjuanino rico este, nuevo en 30 años por la minería, este, ni se desparrama el dinero en San Juan. Lo mismo ocurre, o peor, en Catamarca, otros 30 años debajo de la lumbrera, ahora que están corriendo por, por la nueva bestia, Eh, ayúdame, ¿cómo se llama la que quieren explotar ahora, que es tres veces La Lumbrera? ahí ¿En, en, la, Con ¿En la Conquija? No, en Catamarca. Ay, bueno, no. eh, eso es La Rioja también. Este, No, pero vos estuviste por ahí y, y cuando te diga vas a decir, ¿cómo ah. no me acordé? Este, Agua Rica. Agua Rica. Agua Rica. Sí. Agua Rica. Tres veces más grande que La Lumbrera, están peleando por eso. Eh, Catamarca es uno de los, sí, una sí, de las lo... provincias más pobres que tenemos en el país. Bueno, de, de, de, en La Rioja escuchaba... Eh, preguntar cómo es que resistieron y le decían el ejemplo es catamarca pero también me, a mí me da un poco de bronca cuando se empiece se, se, se discute las, las matrices productivas y me parece que ahí también hay un compromiso no obviamente ciudadano de participación democrática que cuando hablamos de matrices productivas agotadas eh, agotadas es, no es justamente porque no hay más capacidad de producción agotadas es agotadas de concentración, o sea que lo que se está pidiendo entonces es la descon desconcentración de la producción de la matriz productiva del Producto Bruto Interno que genera Mendoza a partir de la exportación de lo que es una marca país que es como el vino y que Justamente. tiene una producción agrícola oligarca terrible. Entonces la matriz productiva no van a decir? No que pasa se por. agota el vino. Claro, dejamos de escabiar cuando Cabrales claro. hace el gracioso diciendo que hay asado y vino. Asado bueno, y vino. tenemos asado y vino, vayamos entonces a la reforma agraria de Mendoza, tal vez. Claro. Bien, estos, estos días buscando temas y, y demás y leyendo sobre fracking que lamentablemente hay bastante encontré un tema de un cantautor que se llama Ramón Toca ¿Mm? te lo aviso se llama vamos a escucharlo sobre este tema fracking no que es mi tierra que es mi carne Son sus ríos, mis venas y mi sangre No me pudras el agua que es mi madre querida Deja en paz nuestras rocas, nuestras vidas sí No se trata de hablar ni de escucharte. Que nos vas a engañar, que bien lo haces. Sé que usas venenos, sé que rompes paisajes, matas amaneceres, dejas cadáveres. Sí, Esta lucha es legítima. Haremos una hoguera con tus máquinas. Vete, vete corriendo por donde hayas venido. Aquí no te queremos, no eres amigo. No. Pudras el agua, que es mi madre querida, haremos una hoguera con tus máquinas, sé que usas veneno, sé que rompes paisajes, no me toques mi tierra, que es mi carne, vete, vete corriendo, por donde hayas venido, que somos un gigante, te lo aviso, que somos un gigante, que somos un gigante, te lo aviso. acabamos de escuchar este temita musical eh, que se llama Ramón Toca el cantautor y te lo aviso el nombre del tema ya estamos en comunicación con nuestro amigo y columnista Pablo Lada desde la lejana Patagonia Pablo eh, ya nos vamos a poner en contacto después que te presente La Cortina La Deuda es eterna ecología social o contaminación Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, un gustazo estar de nuevo con ustedes por allí. Bueno, el gusto eh. es nuestro. Este, ¿Dónde andás ahora? ¿Estás allá entre Leu o, o más lejos? Estoy un poquito en la ciudad de Las Ballenas, Puerto Madryn, ah, en la hermosa ciudad de Puerto Madryn. En la hermosa ciudad de Puerto Madryn. Sí. Eh, bueno, sin ballenas todavía, del mes que viene empieza Todavía que exacto, le falta poquito Están llegando sí las orcas a Península Valdés Y mucha gente que viene a ver ese espectáculo Único de la naturaleza que es las orcas Alimentándose de las focas De esa manera que lo hacen, ¿no? Sí, claro eh, Bueno, Pablo, la columna eh, tiene un tema hoy Que es la nueva ley de semillas Que no se trató Y vos titulaste hoy Nueva Ley de Semillas, una ley para patentar la vida. Sí, así es. Por suerte, durante el día, mientras pensaba en la columna, sucedió esta, esta noticia que finalmente no se le dio tratamiento. Pero bueno, es un tema que por ahí quizás en la, en la agenda de los grandes medios masivos, incluso de los que se oponen a este gobierno, no lo tratan mucho, no lo hablan. Y es un tema que, que nos tiene que preocupar y mucho, ¿no? Porque tiene que ver nada menos que con lo que nos estamos llevando a la boca, entre otras cosas importantes, ¿no? Y, y si eh, esto sale, este, ellos van a decidir aún más de lo que deciden ahora que es lo que nos llevamos a la boca. Totalmente, totalmente. ¿Qué es la idea? Bueno, el título de la columna de patentar la vida, cuando hablamos de esto, es más bien como colonizar las semillas definitivamente para, para hacerlas susceptible de, de patente, para que tengan un dueño y para que no podamos hacer eso que, que creo que Darío que nos convirtió en humanidad, ¿no? que es el haber diversificado, de haber mejorado y variado toda nuestra alimentación gracias a que durante 10.000 años, ¿no? 10 años este, compartimos las semillas, domesticamos una variedad incontable de plantas silvestres, uh -huh. eh, así que lo que está ocurriendo ahora es nada menos que apropiarse de toda esta construcción humana de más de 10.000 años, y no estoy exagerando cuando digo esto, ¿no? Y creo que este intento que está habiendo ahora de modificar la ley de semillas eh, es tan peligroso y tan grande como lo que ocurrió un 25 de marzo de 1996, hace 23 años, cuando, mediante un decreto muy cortito de dos artículos, en aquel entonces Felipe Solá, que era el secretario de Agricultura, Escribía en ese segundo artículo que decía palabras más, palabras menos, claro, ¿no? Algo así como autorícese la producción y comercialización de semilla transgénica y el glifosato, para hacerla corta, ¿no? Bienvenido a Monsanto, faltaba que le pusiera abajo, ¿no? Bienvenido a Monsanto, que acordate que ese decreto se basaba en un informe elaborado por Monsanto, estaba escrito en inglés, ni siquiera fue traducido al español por el gobierno de entonces, y ese decreto cambió el mapa de la República Argentina porque aceleró todo un proceso de degradación del territorio, de los ecosistemas, de nuestros bosques, produjo una reforma agraria al revés, claro. eh, con una fenomenal concentración de la tierra que expulsó a miles de campesinos, Dejó el, bueno, todo lo que ustedes hablan tanto en el programa, este campo sin agricultores, y todas las consecuencias que ahora las vemos, ¿no? Con total crudeza, la crisis sanitaria, producto de, de tirar millones de litros de veneno y todo eso, ¿no? Yo creo que este punto de inflexión que tenemos ahora es tan grave como aquel. ¿no? Esto empezó a finales del año pasado, en 2018, cuando la Cámara sacó un dictamen favorable eh, sobre un proyecto para reformar la ley de semillas que es de 1973. ¿no? Está vigente, la ley 2247 está vigente de esa época. Bueno, el dictamen quedó ahí y ahora aparece de nuevo el, el presidente de la Comisión La agricultura, donde pretende avanzar definitivamente para la aprobación. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con esta ley? Bueno, lo que se pretende, sobre todo, es acabar con el uso propio y cobrar regalías al agricultor cada vez que usa una semilla, ¿no? Que esté sujeta a lo que ellos llaman derechos de obtentor, ¿no? Uh -huh. Es decir, que cada vez que el agricultor reutilice la semilla ¿no? que produce la planta después de que siembra, va a tener que pagar un canon a las semilleras. Y además se criminaliza ese intercambio histórico, ¿no? ancestral. Se persigue a los agricultores que no puedan pagar las regalías y podría llegar el caso de destruir las cosechas en caso de que incurran en alguna falta. no Esto no lo estoy imaginando, sino que ha ocurrido en algunos lugares del mundo con leyes similares. no Hay casos paradigmáticos este, que incluso habían sido contaminados los propios agricultores, no es que habían querido plantar Eh, semillas transgénicas, sino que se las contaminaron, esto les recomiendo a cualquiera que pueda leer El Mundo según Monsanto, ver uh -huh. el documental lo van a ver muy claro ahí, cómo Monsanto llegó a tener una suerte de policía privada, que, que se metía en los campos a investigar. Bueno, en definitiva se busca terminar definitivamente con el uso propio de las semillas, que es una práctica ancestral como te decía, y que es la, la, la esencia misma de la agricultura, ¿no? Por eso insisto en el título de la columna que una ley de semillas para patentar la vida, ¿no? no. Eh, y también es importante señalar que la ley vieja del 73 ya tenía, digamos, cierta privatización, pero no en una medida como esta, porque ahí ya existía el derecho obtentor. Es decir, cuando vos vas a comprar una semilla, si esta es, es híbrida o transgénica, o tiene alguna supuesta mejora, ya pagás una regalía. Pero lo que no sucedía es que se pretenda cobrar por las semillas que genere esa planta, ¿no? Así que imaginemos lo que sería si el día de mañana se patentan todas las semillas con las que nos alimentamos. No se olviden que detrás de esto también está la otra locura, que es este autorizar un trigo transgénico y una papa transgénica. En Argentina, nada menos, queremos hacer eso, ¿no? Pablo... Y eso es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Claro, Pablo, buenas tardes. Alejandro te saluda, no te había podido saludar al principio. Buenas eh, tardes, un gusto. Sí. Te hago una consulta desde una perspectiva que estoy tratando de entender. Me acuerdo que el año pasado hacíamos una entrevista desde, desde una perspectiva más legislativa a una, a una asesora eh, y diputada de, del Frente Patria Grande. Polémico, ¿no? Hoy, hoy en día, Hackman es de los que dicen que hay que renovar la política y hoy lo abraza sola como si fuese, no sé, un elixir rejuvene, rejuvenecedor. Pero bueno, sacando el, el dilema de lado... Había una cuestión sobre la, lo que era eh, apropiarse, o sea, lo que era la posibilidad de esto que comentabas vos de, de propiedad de, de Ostentor se dice no, se me fue el concepto recién pero que desde la mirada de los productores eh, y de las agricultoras eh, familiares, eh, también digamos tiene, tiene una especie de beneficio en el sentido de que si ellos hacen también un tipo de semilla híbrida, también podrían eh, cobrar regalías por esta producción eh, aclarame este detalle porque me quedó medio, medio ambiguo Bueno, si la logran patentar y demostrar Este, que han hecho una supuesta mejora sobre la semilla, ¿no? hay que demostrarlo todo eso, y, y tendrá sus procesos, sí, evidentemente que sí, pero creo que hay que... Me parece un poco ingenuo pensar que puedan llegar a ser beneficiados... Este, pequeños agricultores. Una Incluso eso, productores hecho... que ni siquiera son los dueños de la tierra. Ha ¿no? claro, no, claro. que está hecho claramente con el saco de las corporaciones del agronegocio a nivel mundial, no nos olvidemos claro. de eso, que son las que están detrás de esta ley. ¿eh? No, entonces te lo Ahí compre. atrás hay unos intereses enormes uh -huh. este, y son los que están construyendo esta ley. Eh, la ley, como la llaman Monsanto Valle, Bayer, los, los socios de Apresid, la sociedad rural, la asociación uh -huh. de semilleros, no, está bien. Son los que están gestando esta, esta legislación. ¿no? ¿Y esta legis Yo creo que va para ese lado y, y si hay algún beneficio va a ser mínimo, mm. pero me parece que lo mejor que nos puede pasar al productor más chico es que se siga conservando este, este, esta forma ancestral de intercambio de, de, de, bueno y de producción, que es la que ha dado vida sí. a todo. Mira, si las corporaciones del agronegocio llegan algún día a lo que quieren Que lo han intentado, ellos tienen una tecnología no sé si lo han escuchado, que se llama el, el, la semilla suicida o el gen terminator no sí. eh, no sé si han escuchado de eso, yo no que es, que es una, una semilla suicida que eh, produce plantas que después de la primera cosecha ya no generan semillas, ¿no? claro, son sin semillas subvertir el sentido que tiene la semilla, que es perpetuar la vida ¿no? es como la uva sin semilla que te venden en las verdulerías Bueno, pero ese, ese es producto de una hibridación, de un, de un trabajo, es está dentro de los marcos naturales. Acá estamos hablando de un transgénico. No nos claro. olvidemos que un transgénico rompe los límites naturales, ¿no? Entonces podemos llegar, y lo han hecho, a meterle el gen de un pez a una papa para, para que tenga resistencia al frío lo han hecho en los laboratorios bueno te, y es, te comentaba lo. rompen esos marcos naturales digamos, te, ¿no? te comentaba esto de, de, de los productores y, y este derecho ostentor porque se empieza a colar dentro de la campaña del pseudo progresismo esta posibilidad de de generarle como esta eh, eh, esta capacidad productiva a los pequeños agrícolas como poder disfrutar de este derecho ostentor a partir de la hibridez que generen las semillas. Lo digo porque si ya hoy es un, un patria grande que que, que, que goza de, de nacimientos de izquierdas universitarios y hoy ya se colisiona en un, un formato pejotista claro y fuerte, eh, ya empiezan a entrejugarse eh, lo, los... Las candidaturas y las y las campañas de electorales con, con, con tintes progresistas a, analizando, odiando estas posibilidades claro, super corporativistas. Claro, claro. Así que imagínate bueno, dónde es la escuela de claro. la derecha hoy en día. Mi buen amigo Carlos Vicente, que es un, un maestro sí, que sí, habla sí. de que amigo el de la desarrollo casa. que quieren hacer es nacional y popular, porque, por ejemplo, el trigo transgénico. Este, es un desarrollo nacional, en teoría, en teoría pero sí. atrás está Globopatel y, y las grandes corporaciones. Bueno, pero sí. hay una respuesta para eso, me parece interesante. Ese derecho de obtentor ya existe. Es decir, uh -huh. que claro. si hoy la pequeña agricultura quisiera patentar, lo puede hacer y claro. obtener una, un beneficio en la semilla que vende, que ahí ya está incluida este, esa regalía por, por ese patentamiento. digamos Eso ya existe hoy. los pueblos originarios la podrían es pueblos el uso propio. La otra cuestión es el uso propio, limitar el uso propio. Bueno, como y acabo está. de publicar un libro, mi segundo libro, voy a reclamar el derecho sobre el lenguaje. Y entonces cualquiera que quiera escribir va a tener que pagarme a mí este, un derecho ostentor porque yo ya usé el lenguaje. Es tan ridículo <risa> como que, eso, ¿no? Pero tenés que demostrar una equivalencia sustancial, como el concepto que construyeron las corporaciones del agronegocio. Claro, ¿no? claro. Que hay una... Que es casi parecida, pero que vos le hiciste alguna diferencia, ¿no? Sí, si sí, convengamos que esto es, es, va más allá de, de lo que estamos hablando, esto sabemos que es una lucha tanto, no solo económica, sino también ideológica, estamos hablando de la, de la soberanía alimentaria, de la autonomía, y es algo que atenta contra todo lo que, lo que quieren controlar, no vaya a ser que podamos seguir produciendo nuestra propia comida y encima controlando lo que comemos. Yo creo que ahí está esa palabrita es la más justa, esto se trata de controlar eh, la alimentación del mundo, no de hecho son un puñado de corporaciones que entran en una mano que hoy manejan todo esto, el día que tengan patentadas todas las semillas, y bueno, vamos a ser rehenes absolutos de, de estas empresas, por eso creo que hay que estar con los ojos muy muy abiertos, esto es un tema vital, son esos temas parteaguas, que no nos podemos quedar al margen nadie, tenemos que, que opinar sobre esto, porque definen nuestro futuro, nuestra vida, y, y creo que si sale una, una aprobación de esta ley hay que rechazarla por ilegítima, y, y hay una parte positiva de todo esto, porque uno dice lo negativo, pero, pero no nos olvidemos que ahora hay todo un colectivo de organizaciones sociales, y no creo que sea casualidad lo que pasó hoy, este, sí. que no pudo salir, que no reunieron los votos el grupo, la gente de Cambiemos, Eh, creo que las presiones que hay en torno a todo esto Están haciendo su efecto Y hay que seguir y redoblar los esfuerzos Porque dicen Se está, se está diciendo que en mayo volverían a la carga Así que esto no se termina Y va a ser una, una ardua lucha Para todas las organizaciones No solo las, los, los campesinos sino No, para todas las para, organizaciones, para todos, organizaciones Sino porque es, es la comida la Es la comida que comemos todos Pablo, se nos termina el tiempo Hablamos la semana que viene Seguiremos luchando obviamente Y nos comunicamos el miércoles que viene ¿Te parece? Me parece bárbaro Y ya vas pensando el temita de la semana que viene Sí, ya, ya, ya tenemos uno ahí en puerta Muy bien, bien. Un abrazo grande <risa> Abrazo y un saludo a, a toda la audiencia Hasta pronto La deuda es eterna Ecología social o contaminación. En el desierto del alma hay que sembrar buscando che bien adentro El agua siempre está, el agua siempre está, en estas tierras despojadas la corona sigue acá, aunque vestida de moda se esconde en su disfraz, se esconde en Encontrando, y nos tiraron pa atrás. No nos vayamos pa atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar y yo me quiero quedar. Se queda. Busquemos un rinconcito. Y seamos un yuyo más. Hicamos y un yuyo más. Hicamos y un chusco más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas no más. Vamos tratando más en el desierto del alma. buscando noche viene adentro Chomás siamos un chullo más y siamos un chullo más el tema de arbolito que siempre nos acompaña como una banda trascendental en estas cuestiones y a continuación tenemos la columna de nuestro compañero la educación en la era corporativa la columna de Darío Valvidares no la educación en la era corporativa La columna de Darío Valvidares ¿Qué decir de los fundamentalismos? No paran los fundamentalismos de mercado pudren todo lo que tocan o lo privatizan o lo pudren para privatizarlo incluso ...bajo la mirada de los llamados progresismos... ...porque el avance sobre la escuela pública... ...y la denigración de los docentes... ...no es de ahora... ...ni de hace tres o cuatro años... ...los discursos sobre que los docentes no están capacitados... ...que la escuela no sirve más... ...sobre la importancia de la estandarización evaluativa... ...y todo lo que acarrean esos disparadores... ...para bajar salarios, disciplinar el pensamiento poner en contra a la población, nada de eso es nuevo. Y nada de eso fue un error. Llevan por lo menos 30 años si tomamos el desembarco colonial de la llamada reforma educativa. reformas sobre reformas, experimentos sobre experimentos, sin bases argumentales, más que sustentos instrumentales y economicistas que permiten hoy a los, a los fundamentalistas de mercado que continúen con sus propuestas. Estamos en un equilibrio pendular constante entre lo que se llama endoprivatización y exoprivatización. Esta locura del reformismo por un mercado trillonario valuado en trillones de dólares. Por eso están tan preocupados por la educación. Por eso imponen esta suerte de lo que ellos llaman reformismo permanente. Claro, porque una reforma empieza y termina y se prueba. Esto no terminó nunca. Empezó. Nunca terminó porque el negocio fue lo que eh, empezó a acelerarse y a generar pingües ganancias. El empresario más grande en educación, SUNY Barkey, es propietario de 2.5% billones de dólares. Entonces la pregunta es, señores, eh, esto es más o menos lo mismo que ahora sucede con eh, la quemazón de, de Notre Dame. Que habría que estudiar un poco si Richelieu no estuvo por ahí, ¿no? Este, pero eh, la pregunta es, aparecieron miles de millones de dólares de grandes corporaciones puestos a disposición para la recreación del culto del símbolo del poder que es la iglesia no aparece el dinero del Vaticano para esto aparecen sostenedores privados aquí es lo mismo los dineros no van a la educación pública sino que se expropian cada vez menos presupuesto para la educación pública y los dineros se van multiplicando para la educación privada que hoy cayó en desgracia es curiosa la paradoja cae en desgracia la educación privada, los chicos emigran hacia la educación pública porque las familias no pueden pagar las cuotas. Y se empiezan a despedir docentes. 250 en la provincia de Buenos Aires, 40 en Chubut, porque claro, si no hay chicos, se cierran inmediatamente eh, los cursos. Esto está pasando en las escuelas secundarias. Ahora, Eh, una nota que apareció en el diario Perfil el, el día 22 que dice una visión contraria a la educación pública eh, firmada por Jorge Colina. Eh, quiero decir que eh, Jorge Colina es el presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, miren qué título, pero en realidad tiene relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y la fundación estadounidense Tinker, que otorga becas y subsidios a proyectos que se desarrollen en Latinoamérica, pero pensados por esas fundaciones de filiación neoliberal. Eh, es interesante porque uno de los proyectos realizados entre los tres fue construyendo consensos en torno al mercado de trabajo en América Latina y el Caribe. En realidad este, ese título... Tan eufemístico eh, lo que hace es tratar de fijar la forma de cómo bajar los salarios a los trabajadores. Es la constante. Pero Jorge Colina también tuvo que ver con el PAMI de los 90 y los proyectos de privatización de las obras sociales sindicales y del propio PAMI. bueno Ese mismo Jorge Colina... Eh, que está en este instituto, y este instituto deviene de la fundación eh, Novum Millennium, que fuera de Domingo Cavallo. Ahora, vemos cómo hay todo un entramado de apropiación de lo público. Sin embargo, siguen teniendo espacios en, en los medios hegemónicos. ¿no? Este, eh, Jorge Colina dice que lo mejor que le pudo haber pasado a la educación en Latinoamérica es Chile. Y Chile fue el gran referente para mirar la reforma. La, la educación más privatizada de América Latina fue la de Chile. Y dice Colina, mientras que en la Argentina casi el 80% de la inversión en educación es destinada a escuelas estatales. En Chile los recursos educativos van casi en partes iguales al financiamiento de escuelas estatales y privadas. Y más adelante propone los legendarios voucher que ya proponía la fundación FIEL este, a fines de los 90. Es decir, subsidiar a las familias eh, más pobres para que puedan elegir una escuela privada para sus hijos. Esto es privatizar la demanda, comprarla. Lo que no dice Jorge Colina es que en Chile, además de los vouchers para las familias, esos vouchers endeudan a las familias, son créditos, que después tienen que pagar. Eh, sobradas muestras tenemos cada vez que salen los estudiantes a la calle a protestar por la gratuidad de la educación. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un gobierno que está privatizado? Hemos privatizado el gobierno de la Argentina. ¿Cuánto más van a hacer por acelerar la privatización de la educación? Ya están este, privatizados todos los insumos con las plataformas digitales que tienen los mismos funcionarios. En fin, eh, sin embargo, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, pedagogo, En una entrevista al diario La Capital de Rosario, le dijo, la educación chilena no es el modelo a seguir. El neoliberalismo ha hecho mucho daño instalando esta noción de una educación estandarizada, conductista, con evaluaciones cuantitativas, donde se supone que la calidad de la educación es igual al resultado de estas pruebas. En fin, hay una batalla cultural muy fuerte Esa batalla cultural es la que tenemos que librar para lograr vencer al analfabetismo reformista. Otro ladrillo en la pared. We don't no la educación en la era corporativa. Otro capítulo más de esta universidad radial Que llamamos la deuda eterna Así es Bien, y como quien no quiere la cosa Hemos llegado casi al final Ya de, del programa de la emisión del día de hoy uh -huh. eh, Ha sido un programa bastante vertiginoso O lo sentí yo así al no, menos No, fue realmente vertiginoso sí. eh, déjame pasar un chivo Eh, la columna de hoy está basada en un artículo que está allá en, en Contrahegemonía web y en, en el blog Darío Valvidares, que es una visión contraria al reformismo educativo de mercado. Si lo quieren leer completo, este allí está. Sí. sirve mucho para citar en tesis, aviso. Yo he usado bueno. una parte. <risa> bueno, me alegro mucho. Pero bueno, muy interesante. Otra vez, otra otra de las tantas formas de ver eh, la gestión de la vida, la gestión de la muerte y hasta la gestión de la basura hoy en día. Eh, de eso se trató el programa. De eso, eso fueron nuestros temas. Esos son siempre nuestros temas. Eh, el tema es que nada más que nos inmiscuimos en ello cada vez más, nosotros sí podemos... Eh, de, descontenernos y meternos en la basura en la escoria de las relaciones romper de, el blindaje, romper el blindaje y, en, y meternos un poco en estas vinculaciones oscuras que, que tratan de, de, de gestionar nuestras vidas ahí tenemos semillas que no pueden volver a, a regenerarse Ese, ese invento es terrible. Ese inmenso, invento es increíble. Energía, en, energías eh, petroleras que, que, que otra vez inducen a, a la distribución de capitales, eh, nosotros pagando lo que deberíamos en el gas y en la energía, una vaca muerta que genera superávit en una explotación, cuando se definen los territorios originarios que nos que correspondían a las comunidades que les pertenecen. Increíble, el TEC nunca llegó a tanto. Bien, y antes de, de irnos, ya hasta la semana que viene, eh, quería invitar a todos mañana... Tenemos, perdóname tenemos que saber si le decimos a nuestros oyentes que vamos a estar o no, es primero de mayo la semana que viene. No, feriado mm. para todos y todas, y con el paro de, de camioneros, el, la nueva CGT LASI. Ah, ¿no? y, el es, y el paro o sea, de, de colectivos. Par va va no. a ser una jornada, el 30 también va a haber varias movilizaciones. Recién decían que el perro es una mascota fiel, no tanto como la CGT que te hace un paro el primero de mayo. Claro. <risa> <risa> Bien, quería mencionar que mañana a las 12 y 30, eh, ya lloré Bartolomé Mitre en el barrio de Once, familiares, y sobrevivientes de Cromañón van a estar diciendo Cromañón no se toca otra vez, es el tema con todo lo que fue el predio de Cromañón donde sucedió la tragedia. Así que mañana a las 12 y 30 convocan los eh, sobrevivientes y familiares de Cromañón en Jean Lloré y Bartolomé Mitre, y a las 15 en Perú al 200. Muy bien, nos estamos yendo. Majo, Alejandro, un gusto. Eh, Natacha, un gusto desde el otro lado de la pecera. Y nos vemos no el miércoles, nos encontramos, nos encontramos no el miércoles que viene, sino el miércoles 8. Eh, el siguiente. Sí, exacto. Hasta dentro de dos semanas. Muy bien, muy buenas noches y espero que el programa los haya dejado todavía con algo para pensar.